Pepe Gabón pepezónicoa. Ane Gabón anesónicoa. Bueno, ¿qué nos tienes que contar de, bueno, comentarios de la última madeja? Pues esta vez los comentarios vienen de las propias artistas. Bueno, bueno, bueno, ¿cómo te quedas? Nuestra pasada artista estambre, Tulsa, melancólica con punch, dijo que era todo un honor bueno, bueno, bueno. aparecer por aquí. <risa> y Dinara Legardón, ¿qué nos cuentas? Pues ella nos agradeció que le nombramos como una artistaza del undergroundismo rockero. Esto sí, no me lo esperaba que fuera a pasar, pero esto nos hace crecer, nos llenamos de fuerza y aprovecharemos este programa para seguir haciendo grietas en el heteropatriarcado. Así, así vamos a empezar la madeja de hoy. Que os vais a cagar, vamos a venir con un, sí que vamos a venir con punch, con mucho punk diría yo <risa> Con un ping-pong van a volar los tampones por el estudio <risa> ¿Empezamos? Empezamos música en contexto No solo vivimos en una sociedad patriarcal totalmente jodida, dirigida por hombres blancos. ...sino que estamos en un país donde a esas personas no les importa si vivimos o morimos... ...y eso es bastante aterrador. Porque creemos con todo nuestro corazón, mente y cuerpo... ...que las mujeres constituyen una fuerza de alma revolucionaria... ...que puede y va a cambiar el mundo... Somos claramente conscientes que el pan-rock es crucial para la llegada de la revolución de unas enojadas Riot Girl que tratan de salvar la vida psíquica y cultural de las chicas y mujeres en todas partes. Porque sabemos que la vida es mucho más que la supervivencia física. The category is... Bikini Kill. Bikini Kill, Bikini Kill, esperaros un poquito. ...que no sé si sabéis que aquí al principio damos un poquito de música en contexto. Totalmente, y hoy vamos a contextualizar bien, bien, bien. <ríe> pues nos remontamos a 1991. Rebecca Walker, feminista y activista estadounidense... ...responde al nombramiento de un juez en uno de los órganos legislativos... ...más importantes de los States, acusado de acoso sexual. En palabras de Rebeca... ...no vote por ellos a menos que trabajen para nosotras no tenga relaciones sexuales con ellos, no rompa el pan con ellos, no los alimente si no le dan prioridad a nuestra libertad de controlar nuestros cuerpos y nuestras vidas. No soy una feminista posfeminista, yo soy la tercera ola". ¡Buah! En este contexto de la tercera ola surge el movimiento Riot Girl en respuesta a una escena punk rock casi tan patriarcal como la propia sociedad estadounidense. Exactamente. Las mujeres que crearon este movimiento sentían que no tenían espacio dentro de la escena punk y apostaron por crear uno nuevo para ellas. Con ese espíritu de do-it-yourself, tan propio del punk, decidieron sacar adelante sus propios grupos, festivales y fanzines y cambiar el mundo musical dominado por hombres blancos. Vamos con algunos nombres interesantes. Toby Bale, batería de nuestro grupo estambre, Bikini uh -huh. Kill, saca el fanzine show Y aparece la onomatopeya Girl, de Angry Girl. Junto con las componentes de otra de las bandas clave del movimiento, Brad Mobile, nace el fanzine, Riot Girl. La creación de fanzines vamos a ir viendo, pero fue clave para la difusión del movimiento y como medio de comunicación dentro de las propias bandas del colectivo. Totalmente. Y bueno, pues en ese año que nos hemos remontado, 1991... Eh, será el International Pop Underground Convention, en Olimpia también. Una de las organizadoras insistió en que uno de los días fuera una All Girls Night. Y lo consiguió. Y contó con Bikini Kill, Bradmobile y muchas bandas que vamos a ir nombrando. No nos deja de llamar la atención, estamos hablando del año 91, sí. esto a día de hoy sigue siendo muy difícil de encontrar en nuestros festivales. Ella, una night de solo girls es, es difícil, sí. Y con sí. Uno, unos desequilibrios brutales en mm. las composiciones de los carteles. Seguimos. Sí. Hemos hablado ya de los fanzines, solían leer el manifiesto en los conciertos, las mujeres ocupando las primeras filas... Pasarse el micro para gritar cosas como «Keep your face out of my cunt», «Mantén tu puño fuera de mi coño», o «We are not things», «No somos cosas». O pintarse en la piel palabras como «Slat», «Wor», que se traducen como «puta». Eran formas habituales de articular la lucha feminista alrededor de la música y los conciertos. Uh -huh. Y al leer y leer, pues hemos visto algunas críticas que también nos queríamos traer a esta madeja. Críticas que surgieron del propio movimiento feminista. Eso es. Un poco como poniendo el dedo en la llaga por la falta de interseccionalidad uh -huh. de este movimiento. Las Riot Girls fueron vistas como mujeres predominantemente masculinas. ...jóvenes, blancas, urbanas y de clase media... ...no incluían otros colectivos como mujeres afroamericanas... ...migrantes o al colectivo trans. Sí, pero ante estas críticas... ...Kartin Hanna, que es la cantante de nuestra banda Estambre de hoy... ...dijo que el movimiento tenía como objetivo... ...poner de, de manifiesto toda la mierda... ...como el racismo, el envejecimiento, el clasismo... ...la delgadez, el antisemitismo y el heterosexismo... Nos quedó corta, sí, Guila. Lo querían todo y quizá, bueno, pues algunas de ellas sí, sí. otras sí. quedaron en tercer lugar. Sí. El movimiento Riot Grrrl se fue apagando desde mediados de la década de los 90 hasta finales. pues Bueno, como buen sistema capitalista en el que habitamos, el capitalismo ya sabemos que tiende a cargarse sí. cualquier movimiento subversivo. Undergroundismos. Transformándolo en otro objeto de consumo más. Pues esto también pasó con las bandas Riot Girl, que poco a poco fueron siendo presentadas como otro producto musical más con el que obtener dinero. Pues sí, y con todo esto que os hemos contado a un ritmo muy punk, también a no? Sí, no. sí, tengo la sensación que lo hemos contado ahí como mucha información, pero sí, muy pim pam, pim punk. Y todavía no hemos dicho mucho de nuestra banda Estambre, vamos a por ella. No. Antes de nombrarla, queremos agradecer Eh, a un portal a condenado zancine por todo el currazo de documentación que han hecho y que hemos me, he rescatado, me he rescatado mucha información de ahí. ¿Qué seríamos nosotras sin el periodismo musical? Total. Sí. Pues vamos a punchar ya música de Riot Girl. El primer sí. timazo que arranca la madeja de hoy es de Bikini Kill. Bikini Kill. Banda que surge en 1900 en hoy 1900, sí, 1990 en Olympia. Eh, ...referente, como os hemos contado, de todo el movimiento Riot Girl. Canciones cortas, directas y con letras que llamaban a las mujeres a reclamar un lugar en el mundo de la música. Fue en el año 91 cuando lanzan su primer álbum, el cassette Revolution Girl Style Now. Uh -huh. Sacaron cuatro álbumes hasta el año 98 y fue en ese año en el que la banda se separó... ...generando distintos proyectos que ya os iremos contando. Sí, sí, sí, tirando, tirando, os vamos a contar mucha cosita del movimiento Riot Girl. Pues hoy en la La Roquita más Aspiratia os traemos Carnival, de ese primer álbum, un alegato denuncia a favor de la presencia de The Last Riot Girls. Bikini Kill. Carnival. 77 Irrational Madeja Sonica Y si hablamos de Katlin Hanna de Bikini Kill, parada obligatoria o no? Uy ¿Eso me suena? ¿Dónde la habré escuchado? No en otra de sus bandas. Le Tigre. Vamos. Le Tigre. Kathleen Hanna deja bikini kill y comienza una carrera en solitario bajo el seudónimo Julie win en el año 97. Yo sigo hablando francés. Sí, ya te veo que la... La, la, la R... Te mata un poco. Para los conciertos necesitaba una banda y conoció a Johanna Feitman y a la realizadora Shady Benning. El trío puso en marcha Le tigre en el 98 y desde sus inicios se autoproclamó como un grupo feminista de música electrónica, electropunk, electroclass, todas las electro-tags que os podáis echar a la cara. En el 99, ¿eh? letigre lo petan con el temazo que os vamos a poner en unos minutos en Madeja Sónica ¿eh? y dice Le tigre". igual no... Nos quitan esta parte del programa. A los estadounidenses todo lo francés les parece chic. Por eso lo estamos diciendo así. <ríe> Aunque luego critiquen a Francia por tener sus propias opiniones respecto al mundo. Somos un pueblo muy paleto, así que decidimos ponerle un nombre al grupo que sonara francés, pero que además todos pronunciaran mal. Es importante mirarnos con sentido del humor. Estamos cumpliendo los deseos del Totalmente grupo. Totalmente de acuerdo. <ríe> bueno, sus reflexiones sobre el feminismo, la autodefensa... Son interpretadas a un ritmo desenfrenado. Invitan a bailar e incluso a saltar. Pepe Sónico, o sea, no me digas que no has empezado a saltar como un loco cuando oías... the bomb Ya no me acuerdo, pero seguramente sí. <ríe> Electrónicas, bailongas y comprometidas. Música sin pretensiones, hecha por mujeres que reivindican su papel en la sociedad, en el mundo y en la industria de la música. En su segundo álbum, Sadie Benin deja la banda y entra J.D. Samson, importante figura de la banda que ha defendido en múltiples ocasiones los derechos de la comunidad LGTBIQ+. Otro punto bueno importante de la banda, que, que nos mola mucho en Madeja Sónica, ¿eh? es que los instrumentos y la voz perfecta principal se van turnando sin que haya un protagonismo de ninguna de ellas, ¿no? Me parece una característica como muy singular sí, sí. de Le Tigre. Hoy os dejamos con... Aquí ya no sé muy bien cómo se pronuncia en francés ni en inglés... Deceptacon, Deceptacon... Deceptacon. De Le Tigre. <risa> bueno, no sin antes sugeriros los dos dokus, Who de The Bomb, que nos cuenta la gira de Le Tigre, y de Punk Singer, doku sobre la figura de Kathleen Hanna, Sobre la que seguiremos hablando más adelante. Se nos acumulan un poquito los deberes, ¿no? Vamos a escuchar... Le Tricue de Septicón. ¡Suscríbete <música> al Entzun, eta gozatun. Y tejiendo, tejiendo, ¿a dónde llegamos, Pepe Sónicoa? Regresamos a los orígenes del Riot Girl oh, y yes. nos quedamos en Los Ángeles, donde tuvo su base de operaciones otra de las bandas más visibles del movimiento. Hay quienes las consideran que fueron inspiración para el movimiento, otras como precursoras, otras como miembros de pleno derecho. Hablamos de El Seven, mm -hmm. grupo íntegramente compuesto por mujeres que plasmaban en sus canciones su espíritu feminista y esa rabia que le producía querer cambiar las reglas de la sociedad. Organizaron, de hecho, el primero de los conciertos de Rock for Choice, Rock para Decidir cuyos beneficios iban destinados a apoyar a los colectivos que defendían el derecho al aborto. Pues si la banda nos da estos datos tan interesantes, mmm, ya veréis, para lo que nos da su líder. Vamos a hablar un poquito de Donita Sparks. Ella es la vocalista de la banda y ha dado, pues, grandes momentos para la historia. Donita, ¿eh? Como si fuera ahí. Silenciosa y que pase desapercibida ella. Silenciosa poco. Además, mucho menos cada vez que iba a Inglaterra en el 92, se bajó los pantalones en vivo durante una actuación en la televisión británica, apareciendo totalmente de desnuda de cintura para abajo. Vamos, un calvo en toda regla. No sé si solo fue el calvo lo que enseñó. Y la más reseñada que veréis por todos sitios, y no nos queríamos privar de contarla, fue en Inglaterra, el mismo año, este año estaba desbocada, fue en el Festival de Reading... Y la banda estaba teniendo problemas técnicos en su actuación. El público se enfureció y al loro empezó a lanzar bolas de barro Joder, sobre el escenario. Joder, con el público británico. Sí, sí, es que me, <risas> me imagino. Que en vez de lanzar el vaso... No, no, dejó el vaso en el suelo y se pusieron a hacer bolitas de lodo para lanzárselos a las el seven Pero, ¿cómo creéis que contestó Donita? Os contamos. Se quitó el tampón en el escenario... Y lo tiró a la multitud gritando, ¡comeos mi tampón utilizado, hijos de puta! <risa> bueno, nunca me imaginé teniendo un programa de radio y menos que la usara para decir yo esta frase. Bueno, ni yo tejiendo madejas con hilo de tampón. <risa> <risa> Podemos escuchar este documento que quedó grabado y bueno, ahora lo vamos a escuchar. Eta mea tamponetan! Oh jesu! Eta tuberculosis! Eta! I... Eh... Cuidado con la tuberculosis, dice nuestra Donita Jolín Donita <risa> Bueno, bueno, vamos a seguir escuchando a la grande Donita Sparks En su canción más famosa de El Seven Vamos con... Pretend we are dead el 7 Lauro Gaitama y Ratian Madeja Sónico Vamos a la siguiente parada de nuestra madeja. Ya hemos nombrado la ciudad de Olimpia en el estado de Washington como epicentro de la fundación del movimiento Riot girl Y vamos a situarnos un poco geográficamente. Olimpia está a una hora en coche de otra ciudad del estado de Washington, donde también se desarrolló ampliamente el movimiento. Hablamos de Seattle. ¿Y qué, cuando escuchamos Seattle, que nos viene a la cabeza en los 90? La serie Fraser... <risas> ¿Y musicalmente algún tag? Nirvana uh -huh. Sí, pues sí, nos viene Nirvana y el grunge Y claro que hubo relación entre ambas, entre el grunge y Riot Girl De hecho, el hit de Nirvana, Smells Like Teen Spirit Tiene este título por una pintada de Kathleen Hanna Recordamos que Kathleen Hanna es líder de, el, de nuestra canción Estambre de hoy Y en las paredes de la casa de Kurt Cobain es like Eso lo escribió. ¿Cómo te quedas? Mm, adoro hacer este programa, no tenía ni idea. <risa> bueno, parece que Kurt Cobain en más de una ocasión declaró ser fan incondicional de nuestro grupo estambre, Bikini Kill, y que su música formaba parte de una de las grandes influencias de Nirvana. Pues eh, hablando de Seattle y sin movernos de allí, nos ponemos en un tono un poquito más serio porque vamos a hacer una parada de uno de los momentos más dramáticos que vivió el movimiento Riot Girl. Os contamos una noche de 1993, Mia Zapata, cantante de The Gitz, uno de los grupos ligados al movimiento Riot Girl, fue brutalmente violada y asesinada mientras volvía a casa después de estar con sus amigas. La conmoción que vivió el movimiento se transformó en muestras de sororidad y lucha entre las Riot Girls. Os damos algunos ejemplos de toda esta oleada de solidaridad. Kathleen Hanna, de nuestro grupo Estambre, escribió junto a Joan Jett la canción Go Home, en memoria de Mia, que es la canción que estamos escuchando de fondo. Mm. Seven Year Beach lanzó su segundo álbum, Viva Zapata, en tributo a la asesinada Mia Zapata. La batería de ese grupo, Valeria Gnew, fue una de las fundadoras del movimiento de autodefensa feminista Home Alive, que sigue organizando cursos y eventos para denunciar la violencia cotidiana que viven las mujeres. Home Alive ha recibido también el apoyo de Joan jet que tampoco dudó en unirse a los antiguos miembros de The Gids para lanzar un álbum bajo el nombre Devil Stick, cuyos beneficios irían para la citada Home Alive. Vemos cómo la conmoción en aquellos años se transformó en lucha y en creación artística. Y años después, pues esta historia sigue conmoviendo. Vamos a escuchar la canción de las dos últimas artistas que mencionábamos, Eve LeStig y Joan Jet. En su canción "Se con Skin", cantada inicialmente por Mia y la ponemos pues para que su memoria siga viva. Mm. Evil Stick, Joan Jet, "Se con Skin". Y vamos cerrando ya la madeja de hoy Nos vamos a quedar en Olimpia Y os recordamos que fue ese lugar donde nació nuestra banda Estambre Y donde también surgió la banda que ahora os presentamos También otras abanderadas del de movimiento Riot Girl mm -hmm. Slater King Banda formada en 1994 Corin Tucker, voz de la formación Venía de la banda Riot Girl, Heavens to betsy ...y Carrie Bonstein... ...de SQ-17... ...ambas bandas coincidían... ...bastante en giras... ...y se descubrieron como almas gemelas musicales... Mm -hmm. ...alquilaron un pisito en, en Lazy... ...pero Anesónica... ...a veces nos pasamos un poquito <risas> con el contexto mi amor... ...bueno esto tiene sentido... ¿eh? ...es que sí, sí, queda como muy gracioso... ...pero pues eso... ¿Qué pasó ...que se en alquilaron ese pisito? un pisito en Lazy... ...que es una ciudad dormitorio de Olimpia... ¿eh? ...¿cómo te queda quedas? Que, ...con todo esto que te cuento... No muy lejos de Slater Kinney Road, de ah, ahí el nombre de la banda, por eso el pisito en la calle Lazy. Por eso el pisito, ahora ya me queda claro. Bueno, pues Slater Kinney, que es la recordamos, la calle al lado del pisito de Lazy, eh, ya son unas referentes de la historia del rock, llevan 24 años recorriendo las carreteras, 9 álbumes y bueno, es verdad que tuvieron un descanso de 9 ¿Sí? años entre medias. Y en esos 24 añazos eh, de recorrido ellas siempre lo han tenido claro, su compromiso, tanto por sus letras con perspectiva de género como el compromiso que han mostrado siempre con su música. Una música que ha ido evolucionando con los años, sí. 24 años han dado para mucho sí. y desde el Riot Punk de sus inicios han hecho tránsitos hasta el pop electrónico de su último disco, que de hecho se rodearon de una de las divas de la electrónica como Sainte Vicente, sí. nuestra Annie Clark, compositora, guitarrista y productora, toda una referente en ese ámbito. Pero este tránsito a este pop electrónico y mmm, esta evolución igual un poco más radical, pues no gustó tanto a la batería de la banda, a Janet Weiss, y abandona la banda por diferencias musicales. Yo me imagino la tensión en el estudio de, chicas, ¿a dónde me lleváis? La claro, ba una batería, ¿no? Una batería de pan que le pueden de batería de electrónica. El cambio tuvo que ser, te entendemos, sí. querida Janet Weiss. Sí. Pues hoy os traemos una baladita del disco Dig Me Out de 1997, One More Hour. Un temazo que cuenta el final de la relación entre Carrie y Corin. Del pisito de Lacey, ¿no? Estuvieron juntas en el pisito. ¡Ja, <risa> ja, Y, como no, unos versos últimamente estoy un poco dejada y, y, y no estoy leyendo ningún verso. Así que vamos a darle en esta canción de ruptura, ¿eh? En una hora más me habré ido, en una hora más abandonaré esta habitación. The dress you wore, the pretty shoes, are things I left behind for you. Estas fueron las frases que se escucharon en el pisito de Lazy antes de la separación. <risa> Vamos con Slater Kinney. One ¿Te gustaría hacer un programa de radio? ¿Tienes ideas que aportar o a las que quieres dar difusión? Ven a soñar con la 97. Y sansaites basquide. A tu disfrute la frutería. Pómeme cinco piezas al día. Un par de peras raja al día. Teremo cool quinoa y chía. Un Totally fruity. Oh, to Gabon tuti frutimaitiak. Gabon luiz zonikoa. Gabon anez zonikoa. Zer modu zelangiratu zara angaurko madeja punk, onaekin. Encantau, vamos, deskubritzea. Ba bueno, Riot Girl mugimendua nola sortu zan, horren inguruan fanzineak, musika... Claro, dugu Riot Girl, baina... Mm. Musikan konteksto, kontekstoa oso garrantzitua da. Bai, bai, ezaguna izatea, baina programantza kontzea, no, eta hor hilo guztiakor, no? Bai, disfrutatugu pilo bat, bai bai, bai, bai, bai, Bueno, baga hor berriro, Tutti Frutia, ma dejarekin lotzea zaiatuko gara. Oh, yes, darlin. Oh, yes. <laughs> Tutti Frutia, con punk, con punch. Ta, bueno, horretarako le tigre bandaren aria hartuko dugu. Tan, tan, tan, tan, tan, ta -tan, ta -tan. Va, esta, ari, ari, tira E ingo dugu bandarenkide batekin J.D. Samson Oh, yes No las dugu, J.D. J.D. J.D. suena Muy de, no sé, de un pueblo interior De, de, de aquí, Jota, ¿no? De 5J <risa> Vale, J.D. J.D., J.D., ateras cosa indiguelo DJ Samson, más DJ. que JD, <risa> J.D., vaya, bueno, horrequín, horrequín, saya tu Venga, va, J.D. Samson. J.D. Samson, claro, J.D. Samson, la tigre sal, tal de Ansar Tussan, Zei di benin taldezik irten zenean ez? Hori da, bai. Eta, bueno, ezagutzen konturatu gara oso pertsona, artista eta aktivista intero dela. Mm -hmm. Asi que, bueno, jango gara ezagutzen. Bale, ba, aziko gara, luiz Hasiko gara, nez get of the internet abestian entzuten ari gara le tigre egin da le... le tigre le, le tigre? tigre bai ik, ikasi dut e eh, franceses ez saten <laughs> gaur gauko duti protagonista le tigre taldeko partaidea JD Sanson Aurkeztuko duzu? Aurkeztuko zu <laughs> ezkerrik asko <laughs> bueno len jama dejan itzegin dugu le tigre taldeari buruz ez eh? baina orain eh... J.D., esango dut berriro, yeah, D.J. Yeah, Samson yeah, yeah. <laughs> Bera ari buruzitze ingo dugu, ez, eda artista zabat hmm. Bere izen e, luzea da Joislin Rachel Samson Bera Klebelanen Ohioan jaiosan, mila bederatzean derioita urtean hmm. Eta oso gaztetik, aktivismo politikoan e, sartuta egon zan, ekologismoan Eta LGTBI, e, LGTBIku irautzetan Amabagost urterekin lesbiana zela aria dirasi zuen, uh -huh. abiertamente. Bai. Eta horrek beri inguruan arazo batzuk ekarri zizkion. Ta beraz, amazazpi urterekin, New York City-ra joatea erabaki zuen. Zine aikaztera. Eta hor... Bai, honego bai, agoratzen du Jimmy Somerville. Bai, ez? Run away, run away, run away, run away, run away. Ba, bai, New York bai. City eh, iri handi batera. Eta hor, dun D-U-M-B-A, espazioarekin, harremanetan jarrisan. Eskerrik asko, A-N-I. -E. <risa> Sonikoa. Bueno ba, dun ba, d u m bidez. Mm -hmm. Nueva Yorkeko musika kuiren tornoan sartzen azizean J.D. Samson. Mm -hmm, mm -hmm. Tamen espazioaren iboruz gehiago hitz egingo dugu. E, bueno, kontatu aldugu bi mila bederatzen honetan laurogeita maetzei tik bi mila eta zeira arte, e, funtzionatu zuen espazio bat zen Bruglinen, Nova Yorken Se eta bueno, gehiago kuandatu nahi gnuen seiende asko ke esaten du no Ayorken queer riot girl punk eta zine independentearen ezena paper nagusi bat eduki zuela. El undergroundismo brooklynness. Total. <risa> <risa> <risa> bai, eta bueno, irakurri edo bueno, entzun dugune historietan ba esaten dute performance, aktivisten hitzaldiak eta proiezioak bebai pelikulak eh uh korto -huh. eta hori da egiten ziren hor. Za espazio oso undergrounda. Bai. Bai. eta espazio booking gertatzen den moduan, ez? Ba, eh, prentza kontserbadoreak honen e, aurkako kritikak eintzutuen, ez? Hmm. Anderismo honen inguruan. Bai, eta, eta bueno, bai, egon pues, e, ziren e, esaldi batzuk, bai, izan zirenaiko nabarmenak, ez? Eh 2007an itzi izan se bueno, eh juizio bate Gonzalez Alako eta Ah, vale, horregatik ditugu, bai. Vale, vale, vale, Ba, bueno, po pues, epaike eta horretan sartu ziren deklarazioak ez, eh, horren kontra eh, ba, hori, pues, esaten zuten daude deklarazio batzuk. Hasteburu hau festak egiten dituzte lokal horretan. Eh, ikus dezakegu eskaintzen dena sexu desbiatua dela, mm -hmm. hau da lesbiana edo gehiak.. <laughs> Ezin dute esan prostituzio etxe bat dela zuzenean, Baina eh horre horrek horre, ah, jarduerak ez ditut ikusi, horrelako jarduerak, baina eh eta lesbian espazio dela eta eh sexu desbiatu bat, bai. Bueno, hauentzuten, burur atortzen saizkit Tutti Fruttira ekarri dugun beste lokalak seguratzingo, segurazki goratzen duzu e, Tbilisi, Georgian, Vasiani Pub edo Literary Guruz itzein genuenan The Dew Drop Inn, New Orleansen. Mm -hmm. Iezke, bueno, ba, kontatzen ditugun historioetan... Musikaren kontekstu... Ba, pap eta lokalak agertzen dira non komunitatea eraiki aldugu eta uh -huh. leku hauetan gure identia eta dezioak askatu zenarekin bizial garela, no? Eta gero bebai, agertzen ba, da, ikusten dugunez, horren ba, kontra nola montatzen da errepresi no? Uh -huh. Baina bueno, ba hori, baina bueltatuko gara JT Sansoni buruz hitz egiteran eta bereziki bere ibilbide musikalari buruz, ez? Bai. Se mm -hmm. bueno, gara esan dugu ze oso ibilbide luzea ezberdina hitza izan da eta nahiko zaila da, Kasia batekin artista hau Kasia bat jartzean, no? Olida, Etiketa bat za, eh, jartzea. Bera pertsona moduan, dibertxo moduan definitzen da eta musikalki ere bai han iztasun total, total, total, total, mm -hmm. bai. Ba, hori, ba, 2000 agarren urtean le, le Tigre taldearekin kolabaretzen hasi zen produktoren moduan. Eta Le Tigre eta Agego junior, senior taldearekin kolaboratu zuen. Can I get get single erekin. Pizzes biran joan zen. Eta beste musika alternatiboko taldeak sortu zituen. Adibidez, The New England Roses. And... Men. Men. Men. Taldo honetan, geldiabili bat egingo dugun, abesti bat entzuteko Who am I to feel so free? Who am I to feel so free? Who am I to feel so free? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> bai, eta bertso batzuk eh, botako dugu. Nola, ez! <laughs> Venga! Gure izenak aldatu eta askoak erabili ditugu. Gizon bat baino, hobeak ziren aukerak aurkitu genituen. Group, group and gay power. Zein da orain aukeratu beharreko bidea? Macoment lurraren ordua da Dirty Command Who am I to feel so free Who am I to feel so free Bagatzen entzutera De día, que viva la putería. De noche de día, que viva la putería. Tutti frutti. Bajarré tu co-dúguo J.D. Samson. Bueno, J.D. es DJ porque... Mómenos de la edad, ¿sóndes? Díjate y Samson, ¿eh? Nuestra base de house. Yes. Nongeratu da punk, <laughs> hori da artistaren evoluziñoa. Baina dugu lehen musikarias aparte, aktivista dela, eta interneten bilatzen baldin bauzue, eh? aurki esakezue, bueno, aurkitu daitezke pilo bat gauza, GD Lesbian Calendar, GD Lesbian Utopia, eta horrez gaim, Sanson Dike's Cannes Dance musika taldearen sortzaria dela, ez? Bai, hauda New York, eh New York inguruan dantzat talde bat eta ba koreografiak egiten zituzten kalean abisatu barik eh, hola inprovisatutak eta bueno, zen ba politikoki bai entzu batekin e, eta bueno, hori bai Sansonek egin zuen bai. Inpro kalean me gustam, me gusta. Eta bueno, elkarrizketetan ere bai, bere, beruzi, bere buruari buru egiten duenean, lesbiana bezala berak ere bai dino, e, oso kultura binarioan bizi garela, eta berak esaten du beraz dagola gustro horrekin. modu fluidoago batekin gustoragoa dela. Eta horrela definitzea fluidoagoa, Ba bere burua askoz be, bueno, argiago ikusten duerela, no? Bai, ikustera dagoela, Olan izaten, eh? genero definitu da batekin ez izaten, no? Eta itxuras, ikusten dugu bere bere izaera ez dela bat ere binario. Ez, ez oso, oso potentea da, bai, bai. <laughs> ikusteko. Eta, bueno, txetik entxeten duguna txanzon da, ez da iruditzen, baina bai, bera da. Ee, ze hori da, musika, bueno, dance House, house. bai, un, una mezclina Iguapa Bai, ez dakigu letigreren Punketik, e, bueno, ba Eboluzionatu duen ba, Men, bestetaldetetatik Pasatzen, eta orain ba, JD, DJ, Pintsa <risa> Diskoz, totala Bai Ba, nik usta dut, zan aldiogu pepe sonarik Pepesonikoari volumena igotza Bai, igual bertzo batxuke botako dugu Venga, Zase, emollok, letra, emollok la burra... <laughs> Bai, letra laburra Baina potentea da, ezaten du You can't call my name You can't touch me You can't have me anymore Don't even try, I won't be side You can't touch me You can't Bueno, eta bukatzeko. Ja, te morrio, eh? <risa> Total. <risa> ba, Oripele bere kolaborazioa Artean aurkitu aurkitzen dugu artista berezi bat. Zia! Mm. Sia. Sia. Bai, Sia Rrianaren Like Diamonds in the Sky. <risa> A bestia duena, eta be bai Sia la de One two three one, one two, two three, three drink. drink. Bueno, bai. J.D. Samson, DJ Samson. We are born discoan kolaboratu zuen. Eta, bueno, produczioan ere bayez. bai ez? Eh, bai, eta besteak egiten be bai laguntzen, usteot? Eta usteot okagulare bai momento karnaza salvame? <risa> Tutti frutti del lux. Ze, <risa> <risa> eh, zia eta J.D. Samson bikotea izan ziren. Uuuu! Uh -huh. <risa> <risa> Baina, bueno, aukeratu dugu se discoan, ba, bueno, elkarrekin egin zuten disko hau, Bai, eta bere izan zen produktorea, bueno, gauza serioak, Baita. aparte de momento carnaza. Eta, bueno, ere bai izan desakegu hori, zia, eh, es, eh, agian ez gian izango bere fokoa, eh, aves lari moduan eta artista moduan, LGTB activista dela, hor bere fokoa, uh -huh. Baina, bere harremanak eta bere orientazio sexuala bizitzeko modua oso era naturalean ere bai definitzen bai. du, eh? Bai, bai, ikusgarria da eta, bai, publikokie bizitzen ditu, bai. Eta, bueno, bat, dizkonen abesti bate jarriko digo, jarriko dugu gaur, tutifrutian. Abestia stop try da, eta, bueno, nola ez tradizioa esgaltzeko. Bertzo, gitzi batzuk egin botako dugu. <laughs> Eta ziren abetion hoek audiino. Gu like you, the time has come. Stop trying. Take a break. You must be tired from the strain and let us carry your pain. Gu like you, The time has come, Stop crying. Stop trying dezia. Placeres culpables Esa canción que no reconocerías en tu primera cita Esa canción que ocultas a tu colectivo Un espacio de confianza en Madeja Sónicoa Si quieres hablar con Pepe Sónico A, pulsa 1 Ane Sónico Arequín, baduzu, saca tu Si <tose> vos <tose> <voulais hablar tose> venez a hablar con el Sónico A, marqué tres. ¡Placeres culpables! Gabón, Onguietorri a esta sección humilde de la aeroguita más y ratia en Madeja Sónicoa. Tenemos llamada esta noche otra vez con nosotras, ¿con quien tenemos el gusto de, de hablar? Hola Supersónico, con Santi. Hola Santi Sónico, qué bien que nos llames. Viste, bueno, hacemos lo posible. ¡Ja, <ríe> Bueno, creo que nos quieres presentar una canción esta noche, y eh, no sé, ¿nos quieres decir cómo se llama o jugamos al jueguecito de las pistas? Yo creo que mejor que la delines, ¿no? Bueno, pues va, vete dándome pistas, porque vamos a aclarar que hay veces que nos, nos llevan la canción, pero en este caso no tengo ni idea. Yo te diría que empecemos por la primera pista, que es una canción culinaria. ¿Culinaria de cocinar o de de, de, de culinario? No, de cocinar. Gastronómica. Una canción gastronómica. ¿Papaya? ¿Hay papayas? No hay papayas. Hmm. A ver, otra pista, otra pista, otra pista. Mm, yo personalmente, como soy víctima entregada de sus compases, ¿no? De su, de su afamado pasito, de su atrapante letra, no sé. Yo creo que es la canción que te define un poco. ¿A mí? Si no, a, to a todas las personas. Si escuchas esta canción y no mueves la patita, es que no tienes sangre. A ver, culinaria, pasita a pasito. Eh, ¿Mete algo de algún arrocito? Mm, no, pero pues estás empezando a pegar caliente al asunto. ¿Agüita? Mm, más aceite. ¿Más aceite? A ver, ¿otra pista? ¿Otra ¿Otra pista? Mm, es conceptualmente repugnante. <risa> Por eso es un placer culpable, <risa> porque mezcla mezcla dos cosas que no deberían ser mezcladas, mezclan, o sea, dos cosas que realmente, o sea, me parecen un asco total, es contraria a cualquier decoro gastronómico, pero bueno, o sea... no no mezclar la mayonesa ¿Eh? ¿Qué con ¿Qué <risa> con el ¿Con chocolate. Ta... <risa> Efectivamente. <risa> Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. ¿Nos puedes confesar algún momento en que has bailado de esto desconsoladamente? Sí, claro, por supuesto. Si hay alcohol de por medio. O sea, mayonesa, cae, chocolate y alcohol, todo cae junto. Cae seguro. Pero a ver, vamos a ser, siendo sinceros también, incluso cuando baja la espuma me produce cierto meneo involuntario. <risa> además creo que tienes unos gemelos envidiables ah, totalmente, afamados o sea, <risa> me han con contado o sea, vamos, este este. <risa> bueno Santiago, pues nada, muchísimas gracias, vamos a poner un trocito de mayonesa y nada, pues que la disfrutes allí donde la escuches bate, que bate, que bate chocolate <risa> da zapatu